Libro del Profeta Ezequiel, capítulo cuarenta siete y versículo primero, las aguas salutíferas. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros mil, Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros mil, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó, y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo, Estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por dondequiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde en Gadí hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus Especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará. Porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Límites y repartición de la tierra. Así ha dicho Jehová el Señor: Estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las doce tribus de Israel. José tendrá dos partes, y la heredaréis. así los unos como los otros. Por e l i a alcé mi mano jurando que la había de dar a vuestros padres, por lo tanto ésta será la tierra de vuestra heredad. Y éste será el límite de la tierra hacia el lado del norte. Desde el Mar Grande, camino de Etlón, viniendo a Sedad, Amad, Berota, Simbraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de a m a d Azar-Aticón, que es el límite de Huarán, y será el límite del norte desde Elmar hasta Azar-Enán, en el límite de Damasco al norte, y al límite de a m a d al lado del norte. Del lado del oriente, en medio de Huarán y de Damasco, y de Galaad y de la tierra de Israel, Al Jordán. Esto mediréis del límite hasta el mar oriental. Del lado meridional hacia el sur, desde Tamar hasta las aguas de las r e n c i l l a s Desde c a d e s y el arroyo hasta el mar grande. Y esto será el lado meridional al sur. Del lado del occidente, el mar grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Amat. Este será el lado occidental. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. Y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los e x t r a n j e r o s que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos. Y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes. con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Jehová, el Señor.